Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Albornoz. Yo soy coordinador general del Festival Artístico Noroeste, FAN. Y les quería invitar este 23 de septiembre al m u l t i s p a c i o Cultural de la Universidad Sarmiento, donde vamos a estar haciendo los festejos de primavera y una edición especial de, del Festival Artístico Noroeste. Y vamos a tener actividades para todo público con entrada libre y gratuita, propuestas de diferentes、eh, lenguajes artísticos: teatro, música, danza, artes visuales, artes audiovisuales. Actividades para las infancias y una feria de emprendimientos locales, donde bueno, la idea es un poco mostrar todo el potencial del noroeste artístico y cultural, y、eh, más allá de los festejos de primavera, seguir reflexionando y seguir、eh, apostando a la educación pública, gratuita, a la cultura como un derecho y el derecho también al festejo que tenemos todas y todos. Así que los y las esperamos el 23 de septiembre desde las 2 de la tarde en el Multiespacio Cultural para festejar la primavera con fan.